Menopausia. ¿Cómo afrontarla? La menopausia es un hecho completamente natural que normalmente ocurre en las mujeres entre los 45 y 55 años de edad. Es un proceso de cambios. La menopausia, del griego mens, que significa mensualmente, y pausi, que significa cese, es el tiempo en que la vida de una mujer, donde la menstruación finalmente termina, y su cuerpo experimenta cambios que ya no le permitirán embarazarse. Este es un hecho completamente natural que normalmente ocurre en las mujeres entre los 45 y 55 años de edad. ¿Qué sucede durante la menopausia? Durante la menopausia los avarios dejan producir óvulos y producen menos estrógeno y progesterona. Los cambios en estas hormonas causan síntomas de menopausia. Los periodos se presentan con menos frecuencia y finalmente cesan. Algunas veces esto sucede de repente, pero casi siempre los periodos cesan lentamente con el tiempo. La menopausia se completa cuando no se ha tenido el periodo menstrual por un año, a lo cual se le denomina posmenopausia. Las mujeres que están posmenopáusicas ya no pueden embarazarse. La menopausia quirúrgica sucede cuando los tratamientos médicos ocasionan una baja de estrógenos Esto puede suceder cuando los ovarios se extirpan o si se recibe quimioterapia o terapia hormonal para cáncer de seno. Algunos síntomas. Los síntomas varían de una mujer a otra y pueden durar 5 años o más. En algunas mujeres los síntomas pueden ser más notables que en otras. Lo primero se puede notar en los cambios, periodos empiezan a cambiar. Algunas mujeres pueden tenerlos cada tres semanas. Esta situación puede durar de uno a tres años antes de que cesen por completo. ¿Qué tratamiento es el más conveniente? El tratamiento para la menopausia depende de muchos factores, entre ellos la gravedad de los síntomas, salud general y preferencia. Este puede incluir cambios en el estilo de vida o terapia hormonal. Sin embargo, a pesar de que la menopausia es un proceso natural e inevitable para todas las mujeres, es fundamental acudir al médico para que dé el, el seguimiento y tratamiento necesario. Lo primero que debes hacer cuando tienes alguna sospecha de que ya estás en este proceso es acudir a tu médico. Seguramente él te recomendará hacerte unos exámenes de orina y sangre para medir los cambios en tus niveles hormonales. Estos resultados pueden ayudar a tu doctora a determinar si la menopausia está cerca o ya se ha llegado a ella. También te podrá seguir, sugerir un examen pélvico, la disminución del estrógeno puede ocasionar cambios en el revestimiento de la vagina. Y otra recomendación podrá ser un examen de densidad o sea para detectar osteoporosis ya que la pérdida ósea se incrementa durante los primeros años después del último periodo. Los síntomas comunes de la menopausia pueden ser Periodos menstruales menos frecuentes que finalmente cesan Latidos cardíacos fuertes o acelerados Sofocos usualmente peores durante el periodo y segundo año Sudores fríos, enrojecimiento de la piel, problemas para dormir, insomnio Otros síntomas de menopausia pueden abarcar Disminución del interés sexual, posiblemente disminución de la respuesta a la estimulación sexual La me memoria deteriora a lo largo de la vida de las personas, pero no es un síntoma específico de la menopausia. Dolores de cabeza. Cambios en el estado de ánimo, entre ellos irritabilidad, depresión y ansiedad. Escapas de orina, aunque es normal con el paso de los años, debido a la pérdida de músculo pélvico, aumento de peso o cantidad de hijos. Resequedad vaginal y relaciones sexuales dolorosas. Infecciones vaginales, do dolores articulares. Latidos cardíacos irregulares y palpitaciones. Consejos que te ayudarán durante este proceso. Una dieta adecuada para evitar el exceso de peso y la obesidad. Evita los alimentos hechos a base de grasa animal. Procura consumir varias frutas y verduras al día. También es recomendable ingerir mil miligramos de calcio y vitamina D. El ejercicio es importante para conseguir beneficios cardiovasculares, mantener la fuerza del músculo y la densidad mineral ósea. Evitar los hábitos tóxicos con fumar o ingerir cantidades excesivas de alcohol y cafeína. Revisa por lo menos dos veces al año tu de densidad mineral de los huesos. Mantén una actitud positiva. El final del ciclo menstrual no debe hacerte sentir mal. Por el contrario, se inicia una nueva, un periodo de vida y no debes dejar pasar esta oportunidad para llenarte de vitalidad. Una vida sexual satisfactoria y una buena relación con tu pareja es importante Factor de apoyo durante la menopausia. Mantener una calidad de vida y de bienestar. Esto debe ser tu principal objetivo para que tu salud siempre sea la propia.